En Tele-H, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es miércoles 11 de enero, volveremos a tener temperaturas elevadas, una máxima de 21 grados. Ahora el termómetro de Telelch indica 13,7 grados de temperatura. Hoy hay mucho en juego, el futuro del levante español. Con ese lema se inicia el año con la batalla por el agua. A las 11 de la mañana se llevará a cabo esa concentración que se espera multitudinaria en Madrid. Ante el Ministerio de Transición Ecológica en defensa del trasvase Tajo Segura. Y hoy además acaba el plazo para pujar en una subasta por internet con el fin de conseguir más de 200 diapositivas en blanco y negro de principio del pasado siglo de Elche, un tesoro público perteneciente a la colección de Pedro Ibarra en peligro de desaparecer. Desde ayer, el mundo cultural de la ciudad está pendiente de que el ayuntamiento o el resto de instituciones públicas. No permitan que esas diapositivas acaben dispersándose en manos de coleccionistas privados. El sur, el sur Pues a las 5 de la madrugada, 20 autobuses han salido a Madrid desde la sede de Riegos de Levante. Cientos, miles de agricultores van a volver a salir a la calle en un último intento por conseguir que el gobierno de Pedro Sánchez no recorte el trasvase Tajo Segura. Los regantes se concentrarán a partir de las 11, como decimos, ante el Ministerio de Transición Ecológica. Reclaman unidad política. A los gobiernos de Murcia, Andalucía y Valencia para luchar por el agua de riego en los juzgados, si con estas protestas no se logra frenar los recortes del trasvase que justifica la ministra Teresa Rivera en aras a combatir el cambio climático. Y lo hemos dicho, más de 200 diapositivas en blanco y negro con imágenes y hechos históricos de principios del pasado siglo en Elche han salido a subasta por internet, repartidas en 18 lotes de cajas procedentes,、eh, algunas de ellas de la colección del historiador y erudito Pedro Ibarra. Las pujas acaban hoy y el mundo cultural en Elche reclama voluntad política para adquirir estas imágenes de gran valor histórico. Y hay otras piezas históricas que por ley están protegidas. Se han recuperado tres ánforas romanas del siglo I en un domicilio particular de Santa Pola durante la limpieza del inmueble. Para ponerlo a la venta. Ahora las piezas eran estudiadas y restauradas en lo posible para poder exponerlas en el Museo del Mar de Santa Pola. Por otro lado, la policía local detuvo a un atracador por amenazar con una navaja al empleado de un establecimiento de 24 horas con el objetivo de robar el dinero de la caja. El empleado se defendió con un cuchillo de pan. Y el Elche Club de Fútbol sigue buscando refuerzos y podría llegar re... El canterano del Sevilla, José Ángel Carmona, para actuar como central o lateral derecho. Hasta el momento se han realizado dos incorporaciones. Hoy se presentará el argentino Lautaro Blanco. Y ayer se conmemoró los 100 años del club y de, del Elche Club de Fútbol con un brindis y con la colocación de una pancarta conmemorativa en el puente de la p a s a d e l a del Ayuntamiento. La Glorieta, con r o s m a r y Alonso. Pues con el futuro del Levante está en juego. El campo del sureste español vuelve a las calles a protestar ante el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid por su decisión de acabar con el trasvase Tajo Segura. Al incrementar los caudales ecológicos hasta 8,6 metros cúbicos en 2026, lo que supondría la supresión de los envíos de agua para riego, una veintena de autobuses han salido a las cinco de esta madrugada desde la sede de Riegos de Levante para Madrid y numerosas asociaciones agrarias de Alicante, Murcia y Almería se han sumado a esta convocatoria. Multitudinaria en la que el alcalde de Elche estará al igual que el presidente de la Diputación y la Consellera de Agricultura. Pero la ausencia del presidente Chimo Puch, quien se encuentra hoy asistiendo a una feria del textil en Frankfurt, no se entiende por parte de los regantes. Escuchamos a Ángel Urbina. Unas ferias que suelen durar c u a t r o o cinco días. Qué casualidad que tiene que ser el día 11. Y además le digo un consejo: si él no va a la feria de Frankfurt, al año que viene. La feria se va a celebrar. Pero si él no va a Madrid a defender a nosotros, es posible que el año que viene no tenga que defender nada porque no asistimos. O sea que la Frankfurt puede esperar. Los regantes no. Exigen unidad política entre los gobiernos valenciano, murciano y andaluz para poder batallar en los juzgados lo que el Consejo de Ministros parece que aprobará: un plan del Tajo que supone el final del trasvase para Regadío. El... de la Ita se t o m a muy en serio y al día siguiente de que el Consejo de Ministros apruebe los planes ideológicos que lo va a aprobar y en perjudicar tuviera alguien humildad y la comunidad de Valencia la comunidad de Murcia y la comunidad de Andaluza formara un equipo técnico potente para presentar ante ya los juzgados Las alegaciones para poder seguir regando. Pues los socialistas acudirán a Madrid, según el portavoz de la ejecutiva local, Ramón Abad,、eh, declaraciones que hizo ayer aquí también en la Glorieta. El apoyo al trasvase es incuestionable. Lo escuchamos. Ya se va a defender el trasvase Tajo Segura, no se va a、eh, reprobar. O sea, Algunos、no、lo hemos tenido vista, claro siempre. Algunos lo hemos tenido、qué? siempre.、Eh, porque Déjalo, al final、eh, lo que hacen los regantes. Es una manifestación unitaria donde piden el apoyo y el compromiso de todos los partidos políticos, y ahí estamos, el Partido Socialista, junto con ellos, defendiendo los intereses de esta tierra. Pero... Pues para los populares, no se entiende que los mismos que van a defender esta infraestructura, los socialistas, sean los que vayan a recortarla. José Navarro, portavoz adjunto. Después ponerse al lado de los regantes, los mismos que han recortado el trasvase, e t a j o segura? ¿Cómo se conjuga eso? Los mismos que están diciendo que defienden con la boca pequeña el trasvase,、uh -huh. después a la hora de defender con su voto y con su acción política, son los que le niegan el agua a esta tierra y a los、m、regantes、m、de esta、eh, tierra. Pues el Consejo presentó ayer las alegaciones contra el Plan del Tajo y Chimopuch acusó al Ministerio de deslealtad por no respetar ese acuerdo alcanzado para rebajar los caudales ecológicos. Estaremos pendientes a partir de las 11 de la mañana de cómo se va a desarrollar esa concentración, pero antes vamos a intentar、eh, conectar con algunos de los protagonistas、eh, que en estos momentos se encuentran ya viajando hacia la capital. Y por otro lado, hoy está en juego recuperar una colección de fotolitos de cristal con imágenes de nuestra ciudad de principios del pasado siglo. Hasta 19 cajas se están subastando a través de una web、eh, perteneciente a la colección de Pedro Ibarra, esas cajas donde aparecen imágenes de huertos, de palmeras y elementos de nuestro paisaje e historia ya desaparecidos. También se recoge acontecimientos como la llegada de tropas con motivo de la huelga general que hubo en Elche a principios del pasado siglo. Son clichés de gran valor. Que no pueden perderse. Desde el mundo cultural se ha pedido al ayuntamiento que no desaproveche esta ocasión de pujar para evitar que estas diapositivas en blanco y negro se dispersen al haber salido a subasta troceada en 19 lotes. Hoy t e r m i n a las pujas y esperemos que alguna institución pública haya mostrado voluntad política de recuperar lo que está considerado como el tesoro público de Pedro Ibarra. Pues hay patrimonio que no se puede tener en casa por ley. Una mujer ha localizado en el sótano de un domicilio de Santa Pola tres piezas cerámicas de grandes dimensiones que probablemente sean de la época romana. La ciudadana encontró las ánforas mientras limpiaba la vivienda que quería poner a la venta. Tras una labor exhaustiva de estudio, limpieza y restauración, serán expuestas en el Museo del Mar de Santa Pola. Nos cuenta esta historia. Nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La actuación conjunta del Seprona de la Guardia Civil del Che y el Museo del Mar de Santa Pola ha logrado recuperar tres ánforas romanas de cerámica del siglo I. Una ciudadana fue la que encontró las piezas. En un sótano, mientras limpiaba la vivienda que quería poner a la venta en Santa Pola, y avisó a los agentes pensando que podían tener algún valor histórico. Las piezas fueron trasladadas al museo, donde expertos de la Universidad de Alicante señalaron que podrían ser de la época alto imperial. Ahora serán estudiadas, limpiadas y restauradas en lo posible para poder exponerlas en el Museo del Mar. Por la morfología de las piezas, Podría tratarse de ánforas dedicadas al almacenamiento y transporte de productos como vino y salsas de pescado, muy apreciadas por los romanos. También pueden proceder de alguno de los pecios presentes en nuestro litoral. La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano establece que las piezas arqueológicas son bienes de dominio público y es obligatorio comunicar su hallazgo a las autoridades. No hacerlo puede suponer una infracción grave con una multa de entre 60.000 y 150.000 euros. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local detuvo el pasado 29 de diciembre a un hombre por atracar una tienda de 24 horas con una navaja de grandes dimensiones en la calle Capitán Gaspar Ortiz. Dos testigos alertaron que el sospechoso se encontraba en el interior tratando de robar y amenazando al empleado con un arma blanca. Los agentes entraron al local y lograron reducirlo. En la trastienda encontraron la navaja de 13 centímetros con la que amenazó al empleado para acceder a la caja registradora y quien Trató de defenderse con un cuchillo de pan que tenía a su alcance. Tras un forcejeo, el trabajador logró salir al exterior y pedir a un cliente que esperaba para pagar que llamara a la policía. El sospechoso de 28 años fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Y la Policía Nacional también detuvo a otro hombre de 32 años por provocar un incendio en una vivienda tras lanzar una carretilla sin guardar ninguna medida de seguridad. Este artefacto. Se, colo, se coló en uno de los balcones, provocando un incendio y obligando a desalojar el edificio para evitar daños personales. El fuego fue controlado y sofocado por los bomberos, pero provocó daños materiales por valor de unos 12.000 euros. La investigación policial permitió identificar al autor, que fue detenido por un presunto delito de daños y puesto a disposición judicial. Y por otro lado, el pasado lunes se produjo un incendio en una nave industrial en la calle Rincón de Olivedo, a apenas 100 metros de las vías del tren. En el momento de declararse el fuego, había algunas personas en el interior, pero pudieron salir del edificio sin problemas. No hubo que lamentar heridos. El incendio provocó una gran humareda y llamas al arder numerosos enseres de dentro de la nave, lo que hizo necesaria la presencia de la policía local y llamar a Iberdrola para cortar el suministro eléctrico. Los bomberos lograron controlar las llamas cerca de la medianoche, pero no fue hasta ayer cuando os quedó. Finalizada la intervención en la que participaron efectivos también de los parques de Crevillén y San Vicente. Y cambiamos de asunto. Ayer el alcalde firmó en Valencia el protocolo por el que el ayuntamiento va a acceder a esos casi 10 millones de euros de los fondos europeos para la regeneración del barrio de Porfirio Pascual. Carlos González, acompañado por la edil de urbanismo, Ana r a v i d selló ese acuerdo que calificó de enorme trascendencia con el vicepresidente del consejo, Héctor Illueca. Un paso más, un paso de enorme trascendencia. Para acceder a la subvención de fondos europeos de casi 10 millones de euros, a través de la cual vamos a hacer realidad la modernización de las 300 viviendas de Porfirio Pascual. El proyecto resolverá los problemas de estructura y de eficiencia energética de los edificios. Y el lunes comenzarán las obras para remodelar la plaza conocida como Parquet en Antonio Machado. Se renovará el pavimento inmobiliario del conocido como Parquet, en total unos 1.300 metros cuadrados. La plaza tendrá un hormigón de dibujos que dotará de un aspecto más moderno al espacio y se pavimentará de otro color el carril que da acceso a un parking de la plaza. Se van a destinar 100.000 euros para esta actuación que ayer el concejal de mantenimiento Héctor Díez. デ mantenimiento y c o n s e r v a c i ó の van a c o n s i s t i r fundamentalmente p o r un lado en La renovación total de todo el pavimentado de la plaza, apostando por hormigón texturizado, que va a generar una serie de dibujos asimétricos para darle una gran personalidad. Esta actuación entra dentro de los dos millones y medio de euros que el ayuntamiento ha destinado a diferentes obras de mantenimiento. Un gran pellizco de esta cantidad se ha destinado al reasfaltado y señalización de tres kilómetros de la ronda norte por valor de 800 mil euros. Otras actuaciones pendientes y que, según el concejal Héctor Díez, se quieren llevar a cabo antes del 30 de marzo son el reasfaltado del entorno del tanatorio de la Llub -Yup、y de Carrus o la señalización de la ronda de Bay du x h a d e m á s el En las próximas semanas también comenzarán las obras de la replaceta de Lesbarques. Lo escuchamos. Una vez la empresa se haya suministrado de todos los materiales y se haga el replanteo de la misma, comenzarán los trabajos para que puedan estar、eh, listas en este primer momento. Eh, cuatrimestre del año 2023, y avancemos en esa peatonización del centro histórico, porque desde luego la replaceta de Lesbarques, compartirán conmigo que se ha convertido en un punto neurálgico de hostelería y servicios del centro histórico, es de esas grandes zonas que q u e d a sin peatonalizar, y vamos a ganar por fin una replaceta de Lesbarques, limpia de coches,、eh, de otros elementos también. Que favorezca la actividad comercial y hostelera. Y siguiendo con las actuaciones, ayer el Partido Popular advirtió al equipo de gobierno sobre la posibilidad de que tengan que devolver el dinero recibido de los fondos e d u c i para el pabellón adaptado, al ser imposible concluirlo este año, ya que las obras aún no se han adjudicado. Esta noticia nos la cuenta nuestra compañera. Y Ciar Martínez,、eh, ya que estuvo en esa rueda de prensa convocada por el Partido Popular. Buenos días, ICiar. Arroz. El Partido Popular ha vuelto a poner en entredicho la gestión del equipo de gobierno con los fondos EDUSI. Uno de los proyectos financiados al 50% por Europa es el del pabellón deportivo adaptado en el entorno del Cementerio Viejo. Una actuación que debe estar finalizada antes del 31 de diciembre de este año para no perder la subvención y que, según el Partido Popular, es lo que acabará ocurriendo. El portaudo adjunto José Navarro ha señalado que son los propios técnicos municipales. Los que reconocen en la modificación del pliego para la redacción del proyecto que las obras del pabellón no terminarán este año. Esto supone que el ayuntamiento deberá asumir no solo su parte, sino también la otra mitad de los s e d u s i una actuación inicial de alrededor de unos 7 millones de euros que, con el incremento de los costes, ha llegado hasta los 11. Esa cantidad debería asumirla el gobierno local en el presupuesto del 2024 y, según Navarro, el gobierno local no será capaz de. Que obras como el Paseo de Germanías comiencen antes de las elecciones y tienen claro que la única inauguración de estos meses será la del jardín de las víctimas del COVID en el entorno del cementerio viejo. El Partido Socialista ahora mismo resulta un lastre para el progreso de esta ciudad. Supone una losa para el equilibrio presupuestario del municipio. Y aquí hay un máximo responsable. Y ese máximo responsable se llama con nombres y apellidos Carlos González, que por una parte nos anuncia con su prosa cargada de florituras y de adornos que está centrado en los proyectos para esta ciudad, pero después la realidad, la que atestiguan los técnicos municipales, hablan de pérdidas millonarias de subvenciones. 3.600.000 euros. Bien, pues ante las críticas del Partido Popular hacia la gestión también de la concejal de fiestas en la programación de estas Navidades, la Edil hizo balance ayer para destacar pues, la multitudinaria asistencia de público en la cabalgata de Reyes o la iluminación navideña de las calles y pedanías, que según la Edil se ha convertido en un referente en estas fiestas. Galeana, por tanto, ha valorado positivamente el desarrollo de las actividades que ha programado ella misma y que comenzaron el 1 de diciembre. Y ha puesto el acento en la celebración de Nochevieja en la Plaza de b a i l s y en el éxito de la Feria y Mercado de Navidad, así como la cabalgata de Papá Noel y el regreso del Belén Municipal a su emplazamiento habitual, La Glorieta. Bielche va a acoger una jornada sobre regeneración de humedales y especies en peligro de extinción. Tendrá lugar el próximo 18 de enero en el Centro de Congresos y se abordarán diferentes ejemplos de acciones de protección y gestión colaborativa entre entidades públicas y privadas. Es lo que nos dijo ayer la concejal de Medio Ambiente, Esther Díaz. o r g a n i z a m o s la jornada Experiencias en Conservación de Iguamois y Especies en Perí. En este fórum se abordarán diferentes ejemplos de acciones de protección y gestión colaborativa entre entidades públicas y privadas a través de diversas conferencias a carrer de personas expertas en biodiversidad, medio ambiente, agricultura y ramadería. Y ayer conocimos datos del aeropuerto porque más de 13 millones de pasajeros pasaron en 2022 por el aeropuerto de Elche. Se trata del 88% de los datos récord que se tuvieron antes del COVID, en 2019. Destacan en esos más de 13 millones de pasajeros el aumento de nacionales, ya que se ha incrementado un 14% con respecto a ediciones anteriores, sumando cerca de 2 millones. Pero el grueso de viajeros sigue siendo internacional. Más de 11 millones han pasado. Por las instalaciones de Elche, procedentes primero de Reino Unido, seguido de Holanda, Bélgica y Noruega. En total, en 2022 se realizaron más de 90.000 vuelos. Y el Cine Club Luis Buñuel ha presentado ya su programación para este primer trimestre del año, en la que podremos ver algunos de los títulos importantes del cine español de este año, al estar nominados a los premios Goya, como. La maternal de Pilar Palomero, El agua de Elena López y La consagración de la primavera. El Cineclub también ha publicado, como lo hace desde 2006, esos calendarios de bolsillo que reproducen carteles de películas famosas. Este año se quiere rendir homenaje, por una parte, a la gran Ava Garner en el centenario de su nacimiento. Por medio del cartel de la Condesa Descalza y por otra al director de comedia americano Blake Edwards.、Eh, de, también es、eh, su centenario con el cartel de la Pantera Rosa. Las proyecciones de las películas del Cine Club Luis Buñuel serán donde siempre, en el aula cultural de la CAM, de la antigua CAM de la Fundación ahora Mediterráneo, en horario de cinco y media de la tarde y ocho de la tarde. Y ayer se cumplieron 100 años de la inscripción del Elche Club de Fútbol en la sede de la Federación Valenciana de Fútbol. Por este motivo, la Federación de Peñas conmemoró este día con un brindis en el ayuntamiento y con la colocación de una pancarta que se ha. Colgado del puente de la Pasarela, en la que se puede leer la historia de un sentimiento, el orgullo de toda una ciudad. Con este acto se inicia una serie de actividades organizadas por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial para rendir homenaje a este club. Ayer el alcalde envió este mensaje de felicitación. Cien años de un club. Tiene en su afición su principal valor, una afición que siente auténtica pasión, devoción por lo que simboliza la franja blanca y verde. Hoy, el Elche, ese club que ha transitado por la historia a base de proezas y de heroicidad, cumple un siglo y con él cumple 100 años un sentimiento franjiverde que significa. Pasión por el club de nuestra ciudad. Feliz centenario y mucho Elche. Pues a partir de la semana que viene, la federación tiene previsto presentar el calendario de actos con las fechas fijas. Entre las actividades programadas por los peñistas destacan diversas eh, zonas eh, de animación y juego para antes de los partidos. Charlas, coloquios, un concurso para escolares, llevar el sentimiento franjiverde a los comercios, un encuentro gastronómico, diversos tours por el estadio, la confección、eh, o la subvención de un autocar para un desplazamiento, una exposición de 100 años en blanco y verde, un homenaje a distintos personajes, a los 100 abonados también más antiguos y una cena de gala, entre otras muchas actividades conmemorativas.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 Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Pues cuando faltan cinco minutos para llegar a las siete y media, vamos con la crónica deportiva. Hoy Paco Gómez nos cuenta las incorporaciones. El nuevo fichaje en el que el Elche Club de Fútbol se encuentra trabajando para conseguir otro central o lateral derecho, un canterano sevillano que podría venir al Elche de forma cedida. Es, es la noticia perdón, que hoy nos cuenta Paco Gómez en su crónica. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue peinando el mercado en busca de refuerzos que le den la vuelta a la nefasta situación deportiva que vive la entidad. El que puede llegar en las próximas horas es el central José Ángel Carmona. El canterano del Sevilla debutó la temporada pasada con el primer equipo en el que se ha afianzado la presente campaña jugando un total de 10 encuentros y ha anotado dos goles. El jugador de 20 años se encajaría en el sistema de tres centrales que busca Pablo Machín, aunque también puede actuar. Como lateral derecho, San Paoli apostó por el futbolista tras el parón por el Mundial frente al Celta, pero en ese e c h o que fue expulsado por doble amarilla, una sanción que todavía no ha cumplido y que no le dejaría estar disponible en la visita al Cádiz, por lo que su incorporación no sería del todo inmediata. Carmona llegaría cedido al conjunto ilicitano con una opción de compra que no será obligatoria. A final de temporada se trata de un jugador formado en las categorías inferiores del Sevilla que estuvo convocado con la selección española sub-19 y debutó con la sub-21 en un partido el pasado mes de noviembre en un amistoso frente a Japón. No se trata de un jugador a sus 20 años de jerarquía y con experiencia, pero el mercado. No ofrece demasiadas alternativas. El presidente de Leche, l Joaquín Buitrago, reconocía que se sigue trabajando y que de momento han reforzado e l equipo con dos jugadores. Se refería a Lautaro Blanco y a Lisandro m a g a l l á n que será presentado hoy al filo de las doce y media. Joaquín Buitrago. Ya son, ya, ya son dos incorporaciones que, bueno, que, que ya puede, puede poner a funcionar en lo que es la línea media del equipo. o ¿no? n Eh, el propio entrenador está, está informado bueno, de, de las dificultades que existen en el tema de, de las negociaciones y en el mercado de fichaje. s ¿no? Lógicamente,、eh, estamos tratando de recabar su, su opinión, lógicamente, para que, porque no vamos a, a incorporar a, una, a unos jugadores que, que él no tenga interés o que no considere que, que puedan mejorar su, su sistema de juego. Pero bueno,、eh, vamos a tratar de, de, de solventarlo. Si、sí, podemos incorporarlo bien y si no, pues、eh, tenemos plantilla para, para tirar para adelante. Pues si llega Carmona junto a Lisandro m a g a l l á n que será presentado hoy, Lautaro Blanco, estaremos hablando de tres refuerzos, tres defensas. Hasta luego. El tiempo en t e l e e l c Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del c a m Delch. Muy buen día. Vuelve la situación de poniente con temperaturas elevadas. Durante esta madrugada, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima、eh, que ha rondado los 14 grados. En el sur del Candaels, la temperatura ha bajado hasta los 4 o 5 grados. Hoy continuará la estabilidad atmosférica con predominio d cielos despejados. Por la tarde, comenzarán a llegar intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto con la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico desgastado. El protagonista, el viento de noroeste, Este, flojo por la mañana, moderado a partir de mediodía, durante las horas centrales es posible que alcancemos rachas superiores a los 50 km por hora. Hoy las temperaturas máximas van a rondar los 21 grados. Mañana jueves, estabilidad atmosférica con ambiente soleado, vuelve el anticiclón, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo por la mañana, situación de viento en calma durante buena parte del día, bajan las temperaturas máximas en torno a los 17 grados. Mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 9 grados. Viernes, sábado, domingo, viento flojo de poniente, temperaturas elevadas en torno a los 20 grados y ambiente soleado. A partir del lunes llegará una masa de aire frío que provocará un descenso notable de las temperaturas para normalizar los valores en torno a los 14-13 grados, valores ya propios del mes de enero.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 i n v í t e n la emisora de los éxitos, Activa FM. Infórmate en 966-2247-47 o en publicidad.com. arroba puntal comunicaciones puntal com. Si este 2023 quieres estrenar coche, en Wallscar Multimarca lo tenemos. Ven a visitarnos y aprovechate de las mejores ofertas. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en Wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. レギュデオリアディコマーシス・アジュンタメンデルシス・コシェイリアディコマーシ c アジュンタメンデル s ス・コマ i シス・ e ジュンタメンデルシス・アジュンタメンデルシス・アジタメデルシス・アジュンタメンデルシス・アジュンタメンデルシス・アジュンタメンデルシス・アジュンタメンデルシス・アジュンタメンデルシス・アジュンタメンデルシス・アジュンタメンデルシス・アジュンタメンデルシス・アジュンデコマーシス・アジュンディコマーシスティブルシス・セクトゥス・コマーシス・アイトゥ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 El despertador de Elche con toda la información local. Pues cuando pasan tres minutos de las siete y media y después del relato informativo. Vamos a relajarnos con la música y hablar de esos genios que fueron los Beatles. Nos dejaron infinidad de éxitos y temas como el All You Need is Love, un tema que se ha versionado en multitud de ocasiones y que hoy nos quedamos、pues、con las voces también de John Lennon, Paul McCartney, pero sumamos las de Pavarotti o las de Enrique Iglesias. s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 Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Citroën Marcos Automoción. Nuevo año. Nueva cocina. Hogar Mobiliario presenta rebajas increíbles en cocinas. Por renovación de la exposición. Liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Cocinas a r a n Cucine. La cocina italiana más vendida del mundo. Con la máxima calidad y diseño. Hogar Mobiliario. Estudio de Interiorismo. En Elcha Avenida de n o v e l d a 9. Y Hogar Mobiliario.es. Compra hoy y empieza. a Pagar en abril. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las once y media en el programa Entre Amigos, con la sección e l c h Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. e l c h Corre, los jueves a las once y media en t e l e e l c h Radiomarca y en los podcasts de t e l e e l c h e s con el patrocinio de Viator.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 s、si、pecando pe de i n m o r t a l ganado. promet よし ganado. 「はよー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 ha preparado bueno, hemos tenido que preparar bolsas para almuerzo para el camino con la gente y después como es verdad que no es no es manifestación que s o l o es concentración estaremos allí en, en frente d e l ministerio desde las como mínimo de las 11 a la una estaremos allí concentrados de forma pacífica como siempre hemos hecho y después bueno a la vuelta a comer y para casa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 que nos ha hecho un favor me refiero sobre todo c alentando a la gente no porque ha hecho unas manifestaciones que desde luego、eh, bueno no, no sabemos muy bien por qué pero desde luego que y a tiene muy claro la hoja de ruta que, que querían desde el principio y, y la están cumpliendo pero completamente por lo menos esto o、sí、lo sí están que u e l n c m p i d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 otras pancartas donde al lado de otras donde se pondrán pero desde luego que esperemos que, que sí porque porque esto yo creo que sería lo que podría de alguna forma、eh, si cesara n la ministra pues a lo mejor todo esto podría cambiar algo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 De la agricultura, el futuro del Cambridge. La Glorieta con Rosmary Alonso.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 Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Cam Delt.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 En Tele H, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las ocho en punto de la mañana de este miércoles once de enero. Lo hemos escuchado en la previsión de Bordonado. Volveremos a tener temperaturas elevadas, alcanzaremos una máxima de 21. Ahora tenemos 13,5 grados según el termómetro de Telelich. Y hoy hay mucho en juego, el futuro del levante español. Con ese lema se inicia el año con la batalla por el agua. A las 11 de la mañana se llevará a cabo la concentración en Madrid ante el Ministerio de Transición Ecológica en defensa del trasvase Tajo Segura.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 Pues con el sur también existe. El mundo agrario volverá a salir a la calle en un último intento por conseguir que el gobierno de Pedro Sánchez no recorte el trasvase Tajo Segura y cese a la ministra Teresa Rivera. Los regantes se concentran a partir de las 11 de la mañana ante el ministerio. Van a reclamar unidad política a los gobiernos de Murcia, Andalucía y Valencia para. Luchar por el agua de riego en los juzgados si con las protestas de hoy no se logra frenar los recortes del trasvase.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 Y hay mucho patrimonio, sobre todo el arqueológico, que está protegido por ley. Así que se h a podido recuperar tres ánforas romanas del siglo I en un domicilio particular de Santa Pola durante la limpieza del inmueble para ponerlo a la venta. Ahora las piezas serán estudiadas y restauradas en lo posible para exponerlas en el Museo del Mar.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 Miles de hectáreas de superficie de cultivo. Una veintena de autobuses han partido desde Riegos de Levante a las cinco de la madrugada para Madrid y numerosas asociaciones agrarias de Alicante, Murcia y Almería se han sumado a esta convocatoria que se espera va a ser multitudinaria, en la que el alcalde de Elche estará, al igual que el presidente de la Diputación y la consellera de Agricultura.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 Pues lo hemos dicho, los socialistas van a acudir a Madrid, estará el alcalde de Elche, y según el portavoz de la ejecutiva local, Ramón Abad, el apoyo al trasvase es incuestionable, por eso van a Madrid, pero no van a reprobar a ningún dirigente político. Es lo que dijo ayer en la tertulia política de los martes en nuestro programa, en La Glorieta. Ya se va a defender el trasvase Tajo Segura, no se va a.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 Pero acabamos de escuchar al presidente de Rigos de Levante, Javier Berenguer, en la entrevista que le hemos realizado, que también van a exigir el cese inmediato de la ministra Teresa Rivera. Para los populares, no se entiende que los mismos que van a defender esta infraestructura, los socialistas, sean los que vayan a recortarla. Escuchamos a José Navarro. Después ponerse al lado de los regantes, los mismos que han recortado el trasvase. ¿Tajo segura? ¿Cómo se conjuga eso? Los mismos que están diciendo que defienden con la boca pequeña el trasvase, después a la hora de defender con su voto y con su acción política, son los que le niegan el agua a esta tierra y a los regantes de esta tierra. Pues ayer el Consejo presentó las alegaciones contra el plan del Tajo al Consejo de Estado y Chimo Puch acusó a, al Ministerio de deslealtad por no respetar el acuerdo alcanzado para rebajar los caudales ecológicos.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 Pues hay patrimonio que no se puede tener en casa por ley y que está protegido por ser de dominio público. Una mujer ha localizado en el sótano de un domicilio de Santa Pola tres piezas cerámicas de grandes dimensiones que son de época romana. La propietaria de la vivienda las encontró mientras limpiaba el inmueble para ponerlo a la venta. Tras una labor exhaustiva de estudio, limpieza y restauración,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 Identificar al autor, que fue detenido por un presunto delito de daños y puesto a disposición judicial. Y por otro lado, esta semana, el lunes por la tarde, se produjo un incendio en una nave industrial a pocos metros de las vías del tren, en la calle Rincón de Olivedo. En el momento de declararse el fuego, había algunas personas en el interior. Pudieron salir del edificio sin problemas y no hubo que lamentar heridos. Pero el incendio s e alargó más de la cuenta. Y los bomberos lograron controlar las llamas cerca de la medianoche, pero no fue hasta, mañana, hasta ayer por la mañana cuando pudieron dar por finalizada la intervención, por lo que los bomberos de Ilche tuvieron que necesitar refuerzos de los efectivos de los parques de Crevillent y San Vicente. Y cambiamos de asunto. Ayer el alcalde firmó en Valencia el protocolo por el que el ayuntamiento va a obtener casi 10 millones de euros de los fondos europeos para rehabilitar el barrio de Porfirio Pascual. Carlos González, acompañado por la edil de urbanismo Ana a r a v i d selló este acuerdo que calificó de enorme trascendencia con el vicepresidente del Consejo, Héctor Illueca.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 Y el lunes van a comenzar las obras para remodelar la plaza de Antonio Machado, conocida como El Parquet. Un total de unos 1.300 metros cuadrados se actuará para cambiar el pavimento y hacer un diseño más moderno. Se va a invertir 100.000 euros en esta actuación. Los detalles los dio ayer el concejal de mantenimiento, Héctor Díez. Como les decía, pretenden modernizar la plaza. 新しい場所の一つの場所は、このような場所の一つの場所に行われています。 Apostando por hormigón texturizado. Esta actuación entra dentro de los dos millones y medio de euros que el ayuntamiento va destinada a diferentes obras de mantenimiento. Un gran pellizco de esa cantidad. Ya se ha destinado al reasfaltado y señalización de 3 kilómetros de la ronda a norte por valor de 800 mil euros. Otras actuaciones pendientes y que, según el edil de mantenimiento, se quieren llevar a cabo antes del 30 de marzo son el reasfaltado del entorno del tanatorio de la Aljub -Yup、y de Carrus o la señalización de la ronda de Bay du c h o u Además, en las próximas semanas también comenzarán las obras de la replaceta de Lesbarques. Una vez la empresa se haya. サービスエリアの一つのメーカーは、このように、このように、このように、このように、 Por fin, una replaseta de Lesbarques. ...limpia de coches... Bien, pues esto es lo que quieren hacer, pero lo que todavía no han hecho、pues、puede s p u e tener consecuencias. El Partido Popular ha criticado al equipo de gobierno porque dice que quizá tenga que devolver la subvención de los fondos e d u c i para el pabellón adaptado que se ha proyectado junto al cementerio viejo, porque las obras aún no se han adjudicado. Es una noticia que hoy nos cuenta nuestra compañera. Iciad Martínez, muy buenos días.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 t é c c n i o Sobre municipales l s las que ...que reconocen en la modificación del pliego para la redacción del proyecto... para modificación o la la a s d l pabellón no todo. e este r r m i n n a a á ñ Esto supone que el Ayuntamiento e e b r asumir á、no、n solo su parte, sino también la otra mitad de los seducis... otra la inicial... ...una actuación parte también mitad de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 La Edil ha hecho balance para destacar la multitudinaria asistencia de público en la cabalgata de Reyes y la iluminación navideña de las calles y pedanías, que según la Edil se ha convertido en un referente en estas fiestas. Galeana ha valorado positivamente, como no podía ser de otra forma, su trabajo y ha puesto el acento en la celebración de Nochevieja en la plaza de Vais o el éxito de la Feria y Mercado de Navidad. O la cabalgata de Papá Noel y el regreso del Belén Municipal a su emplazamiento habitual, que es la Glorieta. Y el che va a acoger una jornada sobre regeneración de humedales y especies en peligro de extinción. Tendrá lugar el 18 de enero en el Centro de Congresos y se abordarán diferentes ejemplos de acciones de protección y gestión. コラボ ativa al respecto entre entidades públicas y privadas、según anunció ayer la concejal de Medio Ambiente Esther d i e o r g a n i c e m o la jornada Experiencias en Conservación de Iguamois y Especies en p e r En este f o r s abordarán diferentes ejemplos acc de acciones de protección y gestión colaborativa entre entidades públicas y privadas a través de diversas conferencias a c a r r e de personas expertas en biodiversidad, medio ambiente, agricultura y ramadería.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 Más de 11 millones han pasado por las instalaciones de Elche, procedentes primero del Reino Unido. Le s i g u e Holanda, Bélgica y Noruega. En total, a lo largo de 2022, se realizaron más de 90.000 vuelos. Y el Cine Club Luis Buñuel acaba de presentar su programación para este primer trimestre del año, en la que se podrán ver algunos de los títulos importantes del cine español, al estar nominados a los premios Goya, como La Maternal, El Agua o La Consagración de la Primavera. También el Cine Club ha publicado sus calendarios de bolsillo que reproducen carteles de películas famosas y este año se lo dedican a la gran Ava Garner. Con motivo del centenario de su nacimiento, por medio del cartel de la Condesa de Descalza. Y también rinden homenaje al director de comedia americano Blake Edwards por el centenario, con el cartel de la Pantera Rosa. Las proyecciones de las películas son en el mismo sitio, en el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo, en horario de cinco y media y ocho de la tarde.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 Pasión por el club de nuestra ciudad. Feliz centenario y mucho Elche. Pues a partir de la semana que viene, la Federación de Peñas tiene previsto presentar el calendario de todos los actos con las fechas. Entre las actividades programadas destaca pues diversas、eh, zonas con animación y juego para antes de los partidos, charlas, coloquio, un concurso para escolares, llevar el sentimiento f r a n g i v e r d e a los comercios. Un encuentro gastronómico, diversos tours por el estadio, la confección de tifos, mosaicos por parte de la hinchada, la subvención de un autocar para un desplazamiento, una exposición de 100 años en blanco y verde, un homenaje a los 100 abonados más antiguos y una cena de gala, entre otras muchas actividades. La Glorieta con r o s m a r y Alonso. My English House Elche, una academia de inglés que representa el nuevo concepto de enseñanza bajo el método Learning by Doing, un programa educativo desarrollado en diversos talleres en inglés para niños entre 3 y 12 años.My English House también ofrece clases para adultos y adolescentes para preparar los certificados oficiales de Cambridge. My English House Elchi. Ven a conocernos y te sorprenderás. Estamos en la calle Tónico Sansano Mora número 2, Elchi, junto al corte inglés. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. a Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, p r e i TV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción. a También vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción. Más de 20 años de experiencia y formación. エルシュタッパー・していレラ。エルシュタッパー・ディン・ノー・スパイ・プーリック、グラフィス・アレス・ミヨレ・リッツ・アデス・エル・レン・トゥ・ディラン・ティック・オール・ラスト d a ルシュタッパー・ディラン・ディラン・エルシュタッパー・ディラン・ディラン・エルシュタッパー・ディラン・フォーズ・ヨーペオ・フェ e r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 Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Que falta un minuto para llegar a las ocho y media y tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, r o s buenos días. Bien, hay buenas noticias, ¿no? Porque parece que los refuerzos llegan a cuentagotas. En tu crónica deportiva puede que llegue el canterano sevillano. Sí, José Ángel Carmona,、eh, que tiene 20 años. Si nos damos cuenta de lo que se buscaba、eh, de jugadores con experiencia y oficio a lo que estamos hablando ahora. Nos deja bueno, la evidencia de que el mercado está muy difícil para e el Lelche y que los jugadores con oficio y experiencia piden mucho dinero. Y no están por la labor de venir a un club que está colista en primera división. Entonces, bueno, ahora se busca eh, futbolistas eh, que sí se quieran comprometer, que estén convencidos e incluso con opción de ficharlos la próxima temporada si el Elche acaba descendiendo a segunda división. La opción de c a r m o n o es una buena opción, es joven, con hambre, además viene de jugar 10 partidos esta temporada en el Sevilla, en, en primera división, que por cierto va a ser rival de Elche en el último partido. Del mes de enero, y además un rival directo, porque el Sevilla ahora marca la zona de permanencia. Y es un futbolista que bien puede jugar de central o incluso de lateral derecho. Es un jugador polivalente y que le puede venir bien a, a Machín, porque b、bueno, u、pues、está n o p u e e s falto de, de esa parte de atrás. Aunque en esa parte de atrás, pues la llegada de Lautaro Blanco, que ya debutó el otro día, o de Lisandro m a g a l l á n que va a ser、eh, presentado hoy al filo de las doce y media,、eh, que es central, pues.、Eh, Estamos viendo que es lo que pedía Machin y es lo que se está empezando a reforzar. Eh, que llegan tarde, pues evidentemente no llegan pronto, que es cuando los pedía el técnico. Pero bueno, vamos a ver si llegan, si todavía hay opciones de que el Elche reaccione, que sea capaz de dar la sorpresa y ganar en, en Cádiz. Y a partir de ahí, bueno, pues agarrarse al clavo ardiendo de, de las matemáticas,、eh, porque todavía queda mucha liga, queda más de la mitad de la temporada.、Uh -huh. Quedan tres partidos de la primera vuelta: Cádiz, Osasuna y Sevilla, y luego toda la segunda parte del, del campeonato.、Eh... En un Elche Club de Fútbol que ayer recibía、eh, cientos y cientos de felicitaciones de, de otros clubes, de exjugadores, porque ayer, 10 de enero, se cumplía la efeméride de los 100 años de historia del Elche. Recordemos que un 10 de enero de 1923 el Elche era、eh, inscrito en la Federación Valenciana de Fútbol y por ello la Federación de Peñas ayer. Pues se、eh, desplegó una pancarta en conmemoración, en conmemoración de este centenario, una pancarta en la pasarela del Mercat, donde bueno, pues、eh, habla lógicamente. De la historia del Elche Club de Fútbol y de los 100 años. Y bueno, pues son actos que por una parte está llevando a cabo la Federación de Peñas, mientras que el club, bueno, pues ya veremos qué actos lleva a cabo en, en los próximos meses. Sí, además lo hemos puesto en la felicitación del alcalde, también se sumó a esa conmemoración. Y lo que quiso destacar el alcalde es la importancia de la, de la afición. Y que siempre, bueno, en su mensaje, breve mensaje, decía que el Elche siempre había estado al borde del,、eh, del precipicio, pero siempre se había salvado、ah. a última hora y la afección ha tenido mucho que ver. Sí, a ver, el, yo creo que aquí en Elche llevamos varios milagros y no solo deportivos, sino de subsistencia, mientras que otros grandes clubes han desaparecido en muchos momentos. e l Elche, yo recuerdo varias crisis、eh, realmente durísimas, como la del 91-92, cuando. Esa fue la peor, ¿eh? Esa, es, la del Gran Teatro. ¿no? La del Gran Teatro fue la del 94,、uh -huh. que venía unida a la del 91-92, cuando el Elche no podía pagar ni la luz, ni el teléfono, ni el agua del Estadio Martínez Valero. Era una crisis total, los jugadores encerrados en el vestuario. Eso derivó en el año 94, en, en 1994, con aquella asamblea en el Gran Teatro, donde bueno,、pues、la supervivencia de, del club estaba en el alambre. Y bueno、pues、a partir de ahí, el, el club una vez más se rehizo gracias. Al apoyo de la afición, gracias al apoyo de los empresarios ilicitanos, que siempre han aportado su granito de arena, casi, de arena casi siempre a fondo perdido. Y bueno, pues、eh, la historia de Leche l es una historia de sacrificio, de superación y de sufrimiento. Pero, <coughs> pero ahí están esos 100 años. Eh, que yo creo que nos dejan la impronta de que el Elche,、eh, más allá de propietarios, de presidentes y de todos los que hayan pasado por aquí, el、uh -huh. Elche es de la afición, el Elche es de la ciudad, ha pasado de generación en generación. Y yo creo que b u e nos、pues、p u e nos quedan muchos más años para seguir disfrutando del club. Pues hoy veremos a Lisandro m a g a l l á n que se presenta、uh -huh. eh, y que ya es un refuerzo que viene para jugar、sí. frente al Cádiz.、Uh -huh. Recupera a Machín a algunos de los jugadores. Y lo resumimos con lo que pone en la pancarta conmemorativa. Son 100 años de historia, sentimiento puro y todo un orgullo para la ciudad. Sí, la historia de un sentimiento, el orgullo de toda una ciudad, es lo que reza esa pancarta que se puede ver、eh, desde ayer cuando fue desplegada y cuando se brindó.、Eh, bueno, pues a partir de ahora se podrá ver en, en, el, en la pasarela del, del Mercat, aquí en el centro de la ciudad. Pues con ello nos quedamos. Gracias. Gracias、Paco. a ti, Ross. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros continuamos y lo hacemos ahora con el tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Can Delch.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 Ocho y treinta y ocho minutos de la mañana. Vamos a conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento del Che, como hacemos todas las mañanas a estas horas, para ver cómo se circula en la ciudad. Allí está hoy Andrés Fuster. Muy buenos días, Andrés. Buenos días. ¿Cómo se está circulando en estos momentos? Bueno, pues en, en, en un, en, estamos en jornada con los centros escolares abiertos. Tenemos, en todos los centros escolares tenemos. de c a í d a y a retenciones y problemas y algunos problemitas en, tanto en puente de ferrocarril y hacia el alicante como retenciones en e los accesos a la r e casa Vicente de la cabeza así como en la calle almórida juan carlos primero y puerta de la morera y en la avenida de don bosco todos todos ocasionados、oh, por la, los centros e s c o l a r e s básicamente que en un ratito dejarán dejar, dejar de estar de estar, estar las tripulaciones tenemos también con circulación de n la p u e n t e c a n a l e j a n d y p u e n t a de Santa Teresa y especialmente e l corte de que se ya se d i s t r i b u ayer de f e e l i p o García Lorca con los subdesvíos correspondientes y tenemos un tráfico intenso a h o r a s sobre todas las horas, en la calle de e s o n c e r a con el cruce con Juan Perpiñán, por lo cual t a m b i é n e utilizar otra, otras rutas, que son las recomendables, como antes. Y d a c í a Antonio Machado y bajaba por, por concesión a r e n a l a coger todo e Juan del Piñán. En principio no hay, na, no hay nada más especial y desde la sala de tráfico, por la circulación fluida h a y un servicio al ciudadano, bueno, ya hasta mañana. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 t o d o el pop latino. Muy buena. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Anúnciate la emisora con la música de moda. Muy buena FM. Infórmate en el 966-224747 47 o en publicidad. Puntal Comunicaciones. com. Qué bien suena la muy buena. Muy buena. Todo el pop latino.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 Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Y después de conocer la información del tráfico en la ciudad, vamos a a s o m a r n o s como lo hacemos cada día, a e s a ventana que abrimos para conocer las portadas de los diarios nacionales. Hoy el país trae en portada la fotografía de esa cumbre que se está celebrando en México. El presidente mexicano López Obrador recibió ayer a los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, en una cumbre marcada por el intento de atajar la inmigración irregular y abordar sus causas. Esta es la fotografía de p o r t a d a que ha elegido el país, pero hay otras noticias como que los líderes del p r o c e s van a pedir su absolución tras la reforma penal. Las defensas buscan la extinción de las condenas por sedición y malversación. Es una noticia también que se repite en otros diarios nacionales. También el país recoge la huelga convocada por los médicos hasta en siete autonomías, también en la Comunidad Valenciana. Los facultativos exigen refuerzos y aumentos de sueldos. Los salarios, dice el país, subieron el pasado año casi seis puntos menos que la inflación. Las pérdidas del Banco de España costarán al Estado 2.000 millones y al menos 18 muertos en la jornada más sangrienta de la protesta en Perú. También entrevistan al creador de bebés modificados genéticamente t r a s salir de una prisión china. Entre comillas, hice las cosas demasiado rápido. ABC dedica toda su portada a un acto organizado por el periódico. Dice que Feijó o reta a Sánchez a que gobierne la lista más votada. Presenta en el foro ABC su alternativa basada en la modernización y la fortaleza de las instituciones frente a un gobierno intervenido por b i l d u y Escara Republicana de Cataluña. El mundo utiliza en portada la fotografía de Carlos Sainz que abandona tras una lección de orgullo el Rally Dakar. El piloto obligó al helicóptero medicalizado que le evacuó a volver para acabar la etapa, pero el coche era irreparable. Sale Carlos Sainz atendido por un miembro del equipo médico ayer tras ese accidente durante la etapa del Rally Dakar. Hay otras noticias también que trae el mundo, como que el Consejo Fiscal alerta de las consecuencias de la ley de secretos. El gobierno equipara con el CNI a Mossos y a la Erchancha. Este órgano consultivo considera que la ley de información clasificada dificulta hacer frente a desafíos como el 1 de octubre. En su informe de 58 páginas advierte de que la norma compromete la seguridad o la defensa del Estado. También trae en portada El Mundo que Yolanda Díaz、eh, rectifica y encarga que se reflejen los fijos discontinuos. Los principales servicios de estudios y la oposición le pedían que aclarara quiénes de estos trabajadores están cobrando el paro. También recoge El Mundo que Lula da Silva sospecha que los servicios secretos y el ejército organizaron el asalto a las instituciones de Brasil. Además, Putz pidió, pidió ayuda a Murcia para recurrir e l trasvase del Tajo Segura. Es una noticia que trae hoy en portada el mundo. Presenta alegaciones ante el Consejo de Estado para intentar mitigar el impacto del plan hidrológico del Tajo, que tendrá sobre los desembalses para regadío. Y España cae 11 puestos en el ranking que mide el atractivo fiscal. Y la razón trae en portada. Pues la fotografía de Bolsonaro en, hospitalizado en un centro de Estados Unidos. Y el titular es que Lula pide identificar a los patrocinadores del asalto. El nuevo jefe de la policía de Brasil promete firmeza en el castigo a los ataques terroristas. También、eh, nos trae en portada la razón que el Tribunal Constitucional elige presidente o presidenta con el voto progresista dividido. Los 11 magistrados deciden hoy, en votación secreta, si Conde Pumpido o Balaguer presiden la institución. El voto de la magistrada María Luisa Segoviano será determinante para decantar la balanza. Estas,、eh, son algunos, eh, estos son algunos de los titulares que hoy traen en portada. Los、eh, diarios nacionales en este miércoles 11 de enero. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. A veces los sueños se hacen realidad. m a s i n i Cars, obras de arte en movimiento. En m a s i n i Cars e s t á t u Coche, vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. m a s i n i Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. m a s i n i Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche.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 La Glorieta, con r o s m a r y Alonso. Durante estas Navidades en Elche, más de 100.000 personas han visitado el Belén Monumental de la Glorieta, que además ha vuelto a su emplazamiento original después de dos años de pandemia. La Asociación de b e l e n i s t a s de Elche comenzó Este lunes, el desmontaje de sus belenes, el de la Glorieta y también el que está en la Fundación Mediterránea, en la antigua Aula Cultural de la CAM. Ahora toca hacer balance y por eso hoy queremos hablar con el presidente de la asociación que ya ha mostrado su satisfacción por los elogios recibidos y porque ya empiezan también a trabajar para de cara al próximo belén para que sea diferente a este, José Pérez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. buenos días. Lo primero, enhorabuena por esas cifras: 100.000 personas y además contadas una a una, más de 100.000, porque habéis puesto el contador. Sí, Sí, se instaló un contador y ha pasado muchísima gente a lo largo de estos días.、Eh, ha pasado mucha gente y entonces estamos muy, muy contentos. El éxito de gente, y vamos, porque la gente parece ser que le ha gustado mucho. Eso es lo que iba a preguntarle. ¿Qué es lo que más ha sorprendido del Belén Monumental? Bueno, el Belén Monumental, lo, la gente le gusta todo, le ha gustado, pero te podría decir que alguna asociación que ha venido, han venido siete, ocho asociaciones de distintos sitios,、eh, por ejemplo, ha venido de Alcoy. de Valencia, de j a v e a de Alicante, de muchos sitios. ...de Muchos sitios. Entonces, le llama la atención sobre todo la, las alturas del belén. Y me explico. Es que es ese belén que empieza desde el suelo en algún momento, por el río está profundo, pero después sube a más de dos metros y pico, eso es muy difícil de hacer. Porque el, el belén normal es una tabla rasa y sobre esa tabla construyes. Pero no, esta vez hemos querido hundirnos al fondo y sacar desde el fondo unas alturas、eh, que ha quedado muy bien. Y eso a la gente que entendida le ha, le ha gustado mucho. Entonces, habéis recibido visitas de otras asociaciones. Sí, sí, sí, sí. hemos venido, siete, ocho asociaciones han venido、uh -huh. a vernos. Y vamos, y todos、eh, ya no es que te digan que es contento, sino que lo sabemos por otra gente que les ha gustado. Entonces, ¿eso significa que el trabajo vuestro ya es un referente dentro del belenismo valenciano o, o estamos hablando español? no? No, yo diría que a, a nivel valenciano, pues sí que podemos ser un referente, porque hay otras asociaciones que hacen cosas muy bonitas. Pero son más pequeñas o este año no han tenido tiempo o oportunidad de hacerlo. Pero nosotros este año, y te digo la verdad, gracias al apoyo grande que hemos, de todos los compañeros, pero el Ayuntamiento se ha a portado y la Concejalía de Fiestas se ha a portado de cine con nosotros, de verdad. Lo ha hecho muy bien. Sí, porque además teníais trabajo doble. Este año habéis montado otro Belén. El de la laula la, cultural de la n t i g u a CAM, ¿cómo está? ¿Cómo ha funcionado ese Belén? Ha funcionado muy bien. Es un Belén que ha gustado mucho a la gente porque es un Belén diferente. Entonces, muchísima gente se ha sentido, algunos ya mayores identificados con ello, s pero a la gente joven que lo ha visto le ha gustado y le ha gustado mucho también. No ha tenido、eh, la afluencia del Belén de la Llorita porque, claro. Había que entrar dentro y algunos no sabían. Los primeros días no sabían ni que existía y tal, a pesar de que tenía unos carteles indicadores. Pero la gente hacía 11 o 12 años que no habíamos montado ni nada y la gente no estaba acostumbrada a ver el Belén de dentro. Pero ha sido una preciosidad. Y también supongo que habrá limitación porque el aula cultural se cerraba por la noche y el Belén de la Glorieta, ¿no? Claro, claro. El, el aula ha tenido un horario. Que、eh, bueno, bien un horario relativamente amplio para una exposición, pero claro, por la noche estaba cerrado. Nosotros,、eh, el horario que estaba, estaba siempre. Cada vez que llegabas dentro, siempre tenía gente y, y muchas veces con colas hasta largas. Pero claro, el v e r a n de la glorieta era, era diferente. Pero bueno, eso.、Eh, pues, vistas las experiencias de este año, ¿qué va a pasar en 2023, en las navidades de 2023? Pues mira, la Navidad de 2023 todo está pendiente y previsto, diríamoslo así, de la imaginación de la gente. Nosotros estamos ya, ya tenemos claro algunas ideas para el próximo año y según esa imaginación que tenemos o que tiene la gente, si somos capaces de desarrollarla, pues de nuevo vamos a hacer algo diferente y que esperemos que le guste a la gente. Eso es lo más importante, hacer algo diferente. Y el, los belenes han tardado meses en construirse, en montarse. ¿Y cuántos días llevas ya desmontando? Hoy es miércoles. ¿Cuándo terminan los trabajos de desmontaje? Llevamos ya desmontando dos días. Ya hemos desmontado el belén, diríamos, municipal de la Glorieta. Y estamos ahora desmontando el de la CAM. Pues yo calculo que un par de días más sí que necesitaremos para desmontar estos belenes. Para montarlo necesitamos tres semanas o cuatro, pero desmontarlos es, es más sencillo. La, solo tenemos que tener mucho cuidado con guardar muy bien, muy bien, muy bien todas las figuras porque son piezas únicas y en este belén que hablamos tradicional de citano, ya digo que gracias al ayuntamiento pudimos conseguir unas figuras que son preciosas y que las tenemos que guardar muy bien guardadas. Bueno, para eso vosotros tenéis espacio suficiente y además el Ayuntamiento ha colaborado en, en mantener la tradición del belenismo con el museo. Después de、eh, las Navidades llega el museo. ¿Qué perspectivas hay o qué expectativas hay para, o qué proyectos hay para el museo del Belén en este 2023? El museo se va a renovar un poco con parte de las. Sobre las de figuras. del belén tradicional y gitano porque se va a rellenar y completar y también hay un proyecto muy bonito ahora para el museo pero que permite que os lo digamos más adelante cuando lo tengamos ya esto un poquito más más completo diríamos si、sí, el proyecto Pero sí, habrá, habrá novedades en el museo. No, yo preguntaba por el museo porque, claro, esa es vuestra casa que os queda. Por ejemplo, el Belén que habéis construido para estas Navidades en el, en el aula cultural de la antigua CAM, ¿se va a trasladar al museo? No, no, no sabemos aún.、Eh, la idea es, es un poco temprana y no sabemos exactamente cómo afectará el Belén al museo. Pero sabemos que、eh, figuras y algunas cosas más es posible que sí que estén en el museo. Porque, está... porque ha sido mucha la gente que le ha gustado y que le gustaría volver a verlo, ya veremos, alguna cosa haremos. Claro, porque estamos hablando de un Belén que recrea algunas de las imágenes que han desaparecido de Elche. Sí, sí, sí, sí, pero, pero eso, estamos, estamos, ese es un proyecto. Y como tal proyecto, estamos por eso. Más adelante tendremos ideas más claras. Eso significa que más adelante hay que hacer entrevistas a los belenistas de Elche, porque tienen muchas ideas y tienen también muchísima imaginación y apoyo institucional para ejecutarlas. Yo creo que, yo que la imaginación era muy válida, yo y también pienso sí. La imaginación es un punto importante en cualquier trabajo, pero en este también, en los belenes también. Muy, muy acertado, desde luego la imaginación la convertís en auténtica belleza, en auténtica obra de arte. José Pérez, enhorabuena, gracias. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. La Glorieta con r o s m a r y Alonso. t e i k a v e n d i n g orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Atic Gobalum Mano Elche en Tele Elche. Ir de rebajas y que te sobre tiempo para hacerte un gofre y una horchata en la glorieta no te lo iguala ninguna gran superficie o marketplace. Las rebajas a pie de barrio, decenas de tiendas a un paso. Triunfar en las rebajas es una cuestión espaciotemporal. Regidoría de Comerce, Ayuntamiento de Elche, Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comerce y t r e b a l o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 Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 11 de enero. Volveremos a tener temperaturas elevadas. Vamos a alcanzar hoy una máxima de 21 grados. Ahora el termómetro de Telelch e indica 13 grados de temperatura. Hoy, miércoles, hay mucho en juego. El futuro del levante español. Con e SLM e e a se inicia el año con la batalla por el agua.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 よ u ての El Sur también existe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 Y el Elche Club de Fútbol sigue buscando refuerzos y podría llegar al canterano sevillano José Ángel Carmona para actuar como central o lateral derecho. Hasta el momento se han realizado dos incorporaciones: la de Lautaro Blanco y hoy se presenta Alisandro m a g a l l á n Ayer se conmemoró los 100 años del club con un brindis y la colocación de una pancarta en el Puente de la Pasadela del Ayuntamiento.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 alguien humildad y la comunidad de Valencia, la comunidad de Murcia y la comunidad de Andaluza formaron un equipo técnico potente para presentar ante ya los juzgados las alegaciones para poder seguir regando. Pues a la concentración、eh, que va a ser multitudinaria en Madrid van a acudir los socialistas, el propio alcalde de Elche. Y ayer, aquí en la tertulia política, el portavoz de la ejecutiva local, Ramón Abad, dijo que el apoyo al trasvase es incuestionable, pero que no van a reprobar a ningún dirigente político. Y eso que en la concentración acaba de decirnos el presidente de Rigos del Levante, que van a pedir el cese inmediato.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 Defender con su voto y con su acción política son los que le niegan el agua a esta tierra y a los regantes、sí, de esta、eh, tierra. Y el Consejo presentó ayer las alegaciones contra el plan del Tajo y Chimopuch acusó al Ministerio, a la Ministra, de deslealtad por no respetar el acuerdo alcanzado para rebajar los caudales ecológicos del Tajo. Estaremos muy pendientes a partir de las 11 de la mañana de esta concentración multitudinaria que se va a llevar a cabo en Madrid. Frente al Ministerio de Transición Ecológica, para exigir al Gobierno que rectifique y d e f e n d e r el trasvase Tajo Segura.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 Que alguna institución pública haya mostrado voluntad de recuperar lo que está considerado como el tesoro público de Pedro Ibarra. Pues hay patrimonio que no se puede tener en casa y que está protegido por la ley, patrimonio arqueológico. Y es lo que ha pasado con la siguiente historia que nos va a contar nuestra compañera Marga García. El Seprona, la Guardia Civil, ha podido recuperar tres ánforas de época romana. Del interior de un domicilio, del sótano de un domicilio de Santa Pola. Muy buenos días, Marga, cuéntanos cómo ha ocurrido. Buenos días, Ros. La actuación conjunta del Seprona de la Guardia Civil de Elche y el Museo del Mar de Santa Pola ha logrado recuperar tres ánforas romanas de cerámica del siglo I. Una ciudadana fue la que encontró las piezas.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 A la policía de que un sospechoso se encontraba en el interior tratando de robar y amenazando al empleado con un arma blanca. Los agentes entraron al local y lograron reducirlo. En la trastienda encontraron la navaja con la que amenazó al trabajador para acceder a la caja registradora. El empleado trató de defenderse con un cuchillo de pan que tenía a su alcance. Tras un, forceje, un forcejeo, El empleado logró salir al exterior y pedir a un cliente que esperaba para pagar que llamara a la policía. El atracador de 28 años fue detenido y ha pasado a disposición judicial. También la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 32 años por haber provocado un incendio en una vivienda tras lanzar una carretilla hace meses sin guardar ninguna medida de seguridad. Este artefacto se coló en uno de los balcones, provocó un incendio y obligó también al desalojo de todo el edificio. El fuego fue controlado y sofocado por los bomberos, pero provocó daños materiales por valor de la c i u d De unos 12.000 euros. La investigación policial permitió identificar al autor del lanzamiento de la carretilla, que fue detenido por un presunto delito de daños y puesto a disposición judicial. Y por otro lado, esta misma semana, el lunes por la tarde, se produjo un incendio en una nave industrial de la calle Rincón de Olivedo, apenas 100 metros de las vías del tren. Un importante incendio. En un momento había personas en el interior del edificio que pudieron salir sin problemas, por lo que no hubo que lamentar heridos. El incendio provocó una gran humareda y llamas. Al arder numerosos enseres de dentro de la nave, lo que hizo necesaria la presencia de la policía local y llamar a Iberdrola para cortar el suministro eléctrico. Los bomberos de Elche necesitaron refuerzos de los parques de Crevillente y San Vicente y todo un día para controlar las llamas. Y fue ayer por la mañana cuando pudieron dar por finalizada su intervención.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 Y este lunes va a comenzar las obras para remodelar la plaza conocida como Parquet en Antonio Machado. Se va a cambiar el pavimento y el mobiliario y se va a invertir 100.000 euros. Ayer el concejal de mantenimiento, Héctor Díez, daba los detalles de esta actuación. Como les decía, pretenden modernizar la plaza, generando un espacio atractivo, limpio y verde que, desde luego, sea funcional para la importante Hostelería que hay en la misma、eh, plaza y que desde luego siga teniendo un uso urbano tan intenso como el actual. Esta actuación entra dentro de los dos millones y medio de euros que el ayuntamiento ha destinado a diferentes obras de mantenimiento. Un gran pellizco de esta cantidad、eh, se lo ha llevado el reasfaltado y señalización de tres kilómetros de la ronda norte con 800 0 0 0 euros. Otras actuaciones pendientes y que, según el concejal de mantenimiento, se quieren llevar a cabo antes del 30 de marzo son el reasfaltado del entorno de los, de los tanatorios de la l j u p i y Carrus o la señalización de la ronda Bae, de la b a i l du s h o u Además, en las próximas semanas también comenzarán, dijo, las obras de la replaceta de Lesbarques. Una vez la empresa se haya suministrado de todos los materiales y se haga el replanteo de la misma, Comenzarán los trabajos para que puedan estar、eh, listas en este primer、eh, cuatrimestre del año 2023 y avancemos en esa peatonización del centro histórico, porque desde luego la replaceta de l e s b á r q u e s compartirán conmigo que se ha convertido en un punto neurálgico de hostelería y servicios del centro histórico. Bien, pues estas son algunas de las actuaciones que están en marcha, otras que las pondrán en marcha, y el Partido Popular ayer le advertía al equipo de gobierno que pueden. Eh, p u、pues、Enfrentarse s e a devolver subvenciones recibidas de los fondos EDUSI, por ejemplo, para el pabellón deportivo adaptado, porque aún no han empezado los trabajos, ni siquiera está adjudicado el proyecto. Es una noticia que nos cuenta ICIAR Martínez. Muy buenos días.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 En 2022, por él. Se trata del 88% de los datos récord que se tuvieron en 2019, el año antes del COVID. Destacan en esos más de 13 millones de pasajeros el aumento de nacionales, ya que ha se ha incrementado un 14%. Pero el grueso de viajeros sigue siendo el internacional. Más de 11 millones han pasado por el aeropuerto de i l c h e procedentes primero del Reino Unido, le siguen Holanda, Bélgica y Noruega. En total, en 2022 se realizaron más de 90.000 vuelos. Y el Cineclub Luis Buñuel ha presentado ya su programación para este primer trimestre del año, en la que se podrán ver algunos de los títulos importantes del cine español, nominados a los premios Goya, como La Maternal, El Agua o La Consagración de la Primavera. También el Cineclub、eh, ha publicado sus calendarios de bolsillo. Hoy, este año, dedicados a la gran Ava Garner en el centenario de su nacimiento y al director de la comedia americano Blake Edwards también en su centenario. Las proyecciones de las películas del Cineclub Luis Buñuel serán en el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo en horario de cinco y media y ocho de la tarde.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 Destacan, por ejemplo, charlas, coloquio, concursos para escolares, llevar el sentimiento frangiverde a los comercios, un encuentro gastronómico, diversos tours por el estadio, la confección de mosaicos por parte de la hinchada o la subvención de un autocar para un desplazamiento y el homenaje a los 100 abonados más antiguos y una cena de gala, entre otras muchas actividades.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 Tu lado. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Guau!、Wow, ¿Y cómo has llegado a hacer esto? Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no p u d e parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que ahora el nuevo SEAT Arona viene más equipado. Déjate llevar. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 a Tu i Go, t tienda de alfombras online, patrocinador oficial del Club Palomano Elche, una cantera única. La Glorieta con Rosmarie Alonso. I was 25 minutos pasan de las 9 de la mañana y hemos recuperado la normalidad después de las fiestas navideñas. Ayer tuvimos la tertulia política y hoy volvemos otra vez a recuperar la tertulia con los periodistas. Se encuentran en el estudio de Telelche i Radio Marca, Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, feliz año electoral. Feliz año electoral, sí, muy, muy buen consejo y muy buenos deseos. Y Gaspar Macián, buen día, Gaspar. Hola, buen día, buenos días a todos y todas. Y, y feliz、todos. año. Y feliz, feliz año y todo lo que tengamos por delante, que sea bueno. Bueno, pues hoy, hoy Gaspar, Pedro, hoy el, nosotros hemos comenzado con una editorial. Hoy hay mucho en juego. El 11 de enero es un día importante. Tenemos a miles de agricultores de Valencia, Almería y Murcia en Madrid. La guerra del agua ha vuelto a estallar. Quiera o no quiera el Partido Socialista, ha sido la planificación hidrológica de los planes, sobre todo del plan del Tajo. Que pone fecha de caducidad al trasvase con el incremento de los caudales ecológicos de 8,6 metros cúbicos en 2026. La ministra Teresa Rivera hoy va a ser el blanco de todas las protestas y enfados de los regantes, porque van a pedir, no su dimisión, acaba de decir el presidente de r e g o s de l Le Levante que no, que van a pedir el cese, el cese de una ministra que por sus declaraciones. Pues ha provocado la indignación de los regantes. Y en esa manifestación o en esa concentración ante el ministerio van a estar todos menos uno: el presidente de la Genitat Chimopuch, que está en una feria d e s t i l en Frankfurt. Algo que no ha gustado ni entienden los regantes del Segura. Va a estar el alcalde. Ayer en la tertulia política, Ramón Abad, el portavoz de la ejecutiva local, decía. Ellos van a estar para defender y apoyar el trasvase, pero no para reprobar a ningún dirigente político. Pero atención, las pancartas que más vamos a ver son las del cese de la ministra Teresa Rivera. ¿Qué opináis de lo que vamos a vivir en Madrid? ¿Dónde el alcalde、eh, creéis vosotros que va a elegir a, a, a qué pancarta arrimarse? Bueno, en todas las manifestaciones, cada uno se pone al lado de la pancarta de los suyos. Y yo me imagino que al ir el, también la, el Partido Socialista de Elche, esta, esas manifestaciones que has dicho, va a estar presente allí. Pues yo creo que habrá también una pancarta de los socialistas que no pedirán el cese, pedirán que no se、eh, ataque o no se suprima el trasvase Tajo Segura. Las declaraciones que he leído hoy de la ministra, sí que lo que estoy de acuerdo. Es que efectivamente este tema es un tema muy emocional. ...o s sea, Este a e tema este tema nos afecta mucho. ...o s sea, e Aquí, a、eh, el otro día en una tertulia,、eh, Juan Antonio Oltra cuestionó algunas cosas de, de los procedimientos de la agricultura. Y creo que teníamos al otro lado del teléfono a un representante de Riego de Levante. Y creo que b、bueno, u el n o hombre p u e se s rasgó las vestiduras porque, porque Oltra había criticado. o sea... Es difícil、eh, encontrar el término medio, porque tampoco creo yo que, que, es que, que la postura、mm, del gobierno sea、si、un te... ataque a las provincias de, del sur. Así porque sí. o sea. Si e a s el representante de Rigos de Levante, Javier Berenguer, te está oyendo, también se p o n d rasgaría í e r a s、pues、las manos. Me, me da igual. Porque Yo, ha dicho que las declaraciones de la ministra, precisamente de, de, diciendo que esto es una cuestión emocional, no tiene razón. No, no, los, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, he dicho eso, no, la ministra no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n i no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, m o no, no, no, no, no, no, o no, n No, es una cuestión económica. Sí, pero ellos, ellos Por eso es que hay un componente diciendo, emocional, pues igual que. Pero ellos están diciendo todo lo contrario, que aquí no hay emociones, que aquí están las cifras sobre la mesa y ellos tienen el informe que el gobierno no ha hecho. Que ese informe indica el número de empleos, el número de superficies de cultivos que van a desaparecer si se recorta el trasvase Tajo Segura. Ahí está el kit de la cuestión. Bueno, yo, yo、eh, de recortes y de esto no es la primera vez que o i g o hablar de, no, a los claro, agricultores, claro.、Eh, o sea.、Eh, Eh, no, no es la primera vez porque el trasvase no ha sido siempre como es ahora.、Eh, en su s momento s había agua y no, sé, no había límites en los embalses de entre Peña y Buendía para trasvasar agua al levante. Luego se fueron, se fueron recortando、uh -huh. y también era cuando se decía cualquier recorte, también era el fin de la agricultura en el, en el levante. O sea, eso también se ha dicho en años、uh -huh. anteriores. ¿eh? Uh -huh. Yo no sé ahora, vamos a ver. Dicho que la ministra ha dicho eso y es e l único que, tengo, que estoy de acuerdo, porque efectivamente me lo estás demostrando que hay un componente emocional. Porque tú también. No, a... no, no te, estoy, te estoy diciendo todo lo que precisamente、eh, ha dicho Berenguer en la entrevista. Sí. Bien,、mmm, evidentemente o sea, nuestra postura, no puede ser de otra manera,、eh, a fecha de hoy, tiene que ser solidaria con los agricultores de nuestra. Y, y ya veremos a ver qué pasa si se cumplen las promesas del gobierno.、Mmm, Nos callaremos con esas inversiones que han anunciado de 1.100 millones para Murcia, Alicante y Almería, para contribuir al abaratamiento de la desalación de agua. Y si no se cumplen, pues claro, hay, hay que ir duro con ellos, eso, eso está claro. Estamos en un año electoral, es un año complicado. Cualquier cosa tiene un sesgo político, y eso lo estamos viendo. El PP, pues claro, se une, se une con armas y bagaje a, a la manifestación, pero su ministra, Tejerina, en su momento no trasvasó tanta agua como se ha trasvasado en los cinco últimos años. En fin, esto, y yo creo que si ahora estuviera el PP, pues hoy estaría allí en, en Madrid pues, la flor i nata del Partido Socialista. Esto es, desgraciadamente, esto es así. Gaspar. Bueno, esto. Llueve sobremojado, nunca mejor dicho, o riega sobremojado, sobre porque hemos hablado ya muchas veces y se han vertido muchos、eh, minutos y espacios en los medios sobre este tema que no tiene solución. Parece ser, porque claro,、eh, es un tema absolutamente político. Al final,、eh, como estamos hablando, las cifras s p u e no se tienen en cuenta. Y, y respecto a lo que comentaba Pedro, que efectivamente ha habido crisis de trasvase d e hace ya mucho tiempo. Pero claro, ahora hay un componente fundamental, que es la sostenibilidad. Entonces, que el Tajo lleve un metro cúbico más por segundo o no lo lleve, para unos es ya insostenible y para otros es sostenible. Entonces, cuando se, se ve lo que el Tajo、eh, arroja al mar en Portugal. Eh, pues echa la mano a la cabeza, igual que cuando se ve que el Ebro, lo que echa cuando se desborda,、eh, lo que va al mar también es, es para echarse la mano a la cabeza. El problema es que este país no se ha vertebrado、mmm, hidrológicamente、eh, y entonces es solo una rémora que se, que, se que se va arrastrando desde, desde siempre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora,、eh, claro, la sostenibilidad es una palabra sagrada y hay que atenerse a todo, a todo esto. Entonces, lo que, lo que en unos sitios hacen mal, como es en toda la zona de Madrid, que no depuran agua, pues para no afectar al caudal del Tajo, en lugar de obligar、eh, a todos los municipios de la zona de Madrid y de toda la zona de Toledo que depuren sus aguas convenientemente, Pues no, se les castiga la zona que más productividad saca del agua del Tajo, que es la zona del Levante. Entonces, claro, cuando hay un presidente encima que pesa mucho, que es el presidente de Castilla-La Mancha,、uh -huh. que se cree pues, un virrey, como son muchos presidentes autonómicos, y no solo enmienda la plana al gobierno en este tema, sino en cualquier otro, que estamos viendo que García p a g e sale cada dos por tres. Plantándole cara a las decisiones de su presidente, de su secretario general y del presidente del gobierno de su partido, pues porque tienen que sacar rédito en su, su feudo electoral. Aquí, Chimo Puch, en, en, en este tema,、eh, es, es, hay que reconocer que el gobierno, en el caso del PSOE,、eh, el PSPB, está más activo que en otras ocasiones anteriores que ha visto pasar el tema del agua sin. Sin inmutarse, porque pensaba que era una cuestión absolutamente de votantes del PP y de la derecha, que supuestamente son todos los agricultores, votan al PP según ese, es aquel planteamiento que había. Ahora se ha reaccionado, pero al final hemos visto que le toman el pelo. Eh, cosa que García Page pues, no se hubiese permitido que un día firmen una cosa y al día siguiente sea la contraria. Entonces, eso es lo que está pasando: que están mareando la perdiz porque no se sabe a qué atenerse. Un día hay un criterio, se pacta supuestamente con el gobierno autonómico de, de la Comunidad Valenciana e incluso de Murcia también una serie de condiciones que al día siguiente pues, la ministra o su equipo dicen que no valen, que hay que cambiarlo. Entonces, estamos en esa inestabilidad. Que no se sabe qué pasa. Ahora, si se, resulta que empieza a llover, como está lloviendo por toda la zona norte y se llevan todos los pantanos, ¿habrá que enviar、eh, agua al, al, al Segura, a la cuenca del Segura, o, o se desembalsará,、eh, se desaguará y que se pierda por ahí? Quiero decir, que son criterios que, que no se sabe. Entonces, la incertidumbre es lo que los agricultores están.、Eh, Quejándose de que estamos diciendo que hay que potenciar la agricultura de proximidad, que es la que nos puede salvar, como se ha demostrado en estos casos de la pandemia, cuando se cierran todas las fronteras, necesitamos ser autosuficientes. Y España era un país de los primeros de la Unión Europea de productores de, de agricultura, pero claro, eso necesita agua. Y el agua, hay que exigir que el agua sea muy bien utilizada. Y creo que aquí se están dando ejemplos, aparte de casos que hay por ahí, de pozos que se. Eh, están utilizando ilegalmente, pero bueno, tenemos、eh, como todas las zonas de, de toda s en otros sitios, hay parques naturales que estaban extrayendo el agua ilegalmente, mucho más que aquí. Entonces, pues bueno, eh, eh, hace falta razón,、eh, razonar todo esto de una manera desapasionada, que como estamos diciendo, este tema es muy emocional.、Eh, y entonces, e s、pues、p u establecer unos criterios claros de por qué hay que enviar el agua, qué rendimiento tiene en un sitio, qué rendimiento tiene en otro. Y cómo hay que compensar a una, a una parte o a otra. Porque si no se pueden enviar aquí más agua porque sobra, o sea, porque falta agua, no se pueden poner más zonas de regadío en, en Castilla-La Mancha, porque supuestamente el agua de falta escasea. ¿no? Quiero decir、claro. que hay todas esas incertidumbres, porque vamos, el agua no es de nadie, es de todos. Entonces, el que el Tajo pase por unas determinadas comunidades, ya la ley lo estableció en su momento, que eso era competencia estatal. Pero estamos viendo que no. Que aquí cada、sí, uno quiere que apropiarse de lo suyo.、Eh, y estamos viendo también,、eh, Gaspar, que, ¿qué opinión te merece que Chimo Puch haya decidido estar en Frankfurt? Como Bolsonaro, que está en, ¿En Estados, está, Unidos, Estados ¿no? Unidos. Quiero decir, pues bueno, huye de la quema con una agenda establecida previamente. Y tal, y no quiero comparar ni mucho menos no, <ríe> a un, a un、no. individuo como, como el、Ocho、expresidente、Maro. brasileño con nuestro presidente. Pero vamos, quiero decir que la, la agenda a veces tiene esas cosas. ¿no? no es que tengo que ir a tal sitio, vale, pues, pues te van mañana o te van el día anterior, punto. No hay vuelta de hoja. Es que e l acto, pero、bueno, igual, quiero decir que. La, la, pero bueno, Chimo Puy no estuvo tampoco en la anterior manifestación en la que estuvo el alcalde. Y estuvo la consellera, la, nuestra consellera cesada en su momento. Pero bueno, a mí me choca mucho que las manifestaciones, los propios dirigentes del gobierno que está en el gobierno, de, o sea, del, del partido que está en el gobierno, participen en las manifestaciones. Tradicionalmente, yo he entendido que las manifestaciones eran de, de colectivos, de personas, de, de, en fin, de organizaciones. Eh, para reclamarle algo a los gobernantes que supuestamente no, en ese momento no les representaban. Pero claro, en las manifestaciones últimamente están、eh, copadas en la cabeza por los propios integrantes del partido que gobierne, que supuestamente tiene que arreglar las cosas. ¿no? Bien, pues、pero、este、bueno. es el problema que tenemos hoy. Pero ¿cómo habéis visto vosotros el inicio del año? Ayer o anteayer, no recuerdo, el Grupo Socialista se reunía y. Poco más o menos, el alcalde lo que decía es que su declaración es una declaración de intenciones diciendo que van a continuar tramitando proyectos importantes para la ciudad y que se compromete a no entrar en campaña electoral porque eso es lo que no necesita Elche: que esté en el equipo de gobierno cinco meses de elecciones, que van a entrar esas dos semanas de campaña electoral. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cómo, pues, ¿Cómo se ha empezado el año? No sé si viene bien <coughs> aquella frase del medio, es el mensaje o algo así parecido que había. O sea,、uh -huh. yo reúno a los medios de comunicación para decir que no voy a hacer campaña electoral, pero que estoy trabajando, que estoy presentando proyectos, que tengo、uh -huh. los proyectos muy avanzados, que va a salir el mercado, el otro mercado, el mercado de abajo, el mercado de arriba,、eh, la calle no sé cuánto, y la calle no sé cuánto. Bueno, pues ese, ese, eso ya、está. es un mensaje. Y yo no estuve allí, pero he leído algunas, algunos comentarios diciendo que bueno, los, los concejales que acompañaron al alcalde parecían floreros, más que otra cosa, porque se limitaron simplemente a sentir y nada más, y no, no hubo más. Bueno, pues estamos en, estamos en campaña. Yo creo que lo que no se ha hecho en cuatro años va a ser muy difícil hacerlo en cuatro meses, que es lo que realmente ya queda para, para las elecciones. Se podrán sacar proyectos. Lo cierto, también he leído que hay una crítica del Partido Popular sobre un pabellón de deportes que se van a incumplir. Sí, ...se van a incumplir Que no l l e g a r a n a tiempo y que habrá que devolver la subvención de los EduSI.、Pues, pues, sí, ...pues no me extrañaría tampoco que eso ocurriera, porque realmente p、pues, u estamos e s viendo con la ampliación del Parque Industrial del de, de, Parque Empresarial de, de Torrellano, Torrellano, que ahí seguimos esperando no sé qué informe o qué papel para que ahí se vea una pala allanando los terrenos y tal. No sé, para mí fue. Hombre, pues algo que está en el guión de un político, ¿no? Empezar el año con un mensaje de que aquí estoy yo trabajando y todo va a ir muy bien, pero bueno, pues nada más. Bueno, pues sí. Él, él, sí. se le preguntó al alcalde、eh, sobre el tema polémico del mercado central. Él dijo que el gastronómico va a salir a licitación en breve. Esas fueron sus palabras en las próximas semanas y que ya Pimesa trabaja en el anteproyecto. Lo, lo confirmó ayer en la tertulia política Ramón Abad, están trabajando en el anteproyecto del mercado provisional para dejarlo donde está. Hombre, está bien que tengan ya, estén trabajando en un anteproyecto a la vista de que llevamos 6 o 7 años con el tema y ya por lo menos que haya un anteproyecto, que no sea solo un boceto. Bueno, en cualquier caso, lo de las, las primeros de año, la. La parafernalia de la rueda de prensa、uh -huh. diciendo todo lo que van a hacer, eso era algo ya tradicional desde de, de hace mucho tiempo.、Uh -huh. Es decir, que no es que sea ahora porque va a haber campaña electoral. Se hace, se hace balance de lo hecho y anuncios de lo que se está haciendo y está por venir a primeros de año y a primeros de curso. También se hace, y luego al final, de antes del verano, se hace muchas veces el balance de lo que ha sido el curso, y no sé qué. Estamos siempre con, con, con este. Entonces, claro, al final, como se repite siempre lo mismo, pues hay una sensación de, de, de, de cansancio y de que se está dando vuelta siempre a lo mismo tema. Como los procesos administrativos se han complicado,、eh, burocratizado aún más. Pues claro, los proyectos tardan en salir, porque t o d a l a a d m i n i s t r a c i ó n r e q u i e r e una serie de, de informes y de estudios previos y tal, que, que cada vez son mayores y, y una serie de garantías que eh, eh, hacen más lento todo el proceso. Aparte de que, como ha pasado, por ejemplo, con el, el proyecto del Paseo de Germanía, desde que e m p i e z a n a redactar el proyecto hasta que lo licitas, pasan una serie de meses. En las que, como te coja una carrera、eh, inflacionista como la ha cogido, cuando sale el pliego de condiciones, nadie opta a adjudicárselo porque los precios están totalmente desfasados y hay que empezar otra vez a poner los precios actuales, que es lo que está pasando con la s ronda sur. s El tramo que queda, que tiene que asumir Pymesa,、uh -huh. eh, una especie de plan avanzado, plan. El plan este de los. No, avances e l El plan de los ...de los colegios.、Sí. Edifican. El plan Edifican, pero para infraestructura. Entonces,、uh -huh. claro, ahora hay que actualizar todo porque los millones、sí. serán muchos más y tal. Entonces, claro, al final hay proyectos como el del pabellón este inclusivo, no sé qué tal, que van a hacer ahí al lado de, el del e cementerio viejo, que claro, que no cumple los plazos... a los plazos y muchos proyectos de DUSI que estaban pendientes y que, claro, al final. Si no están las obras hechas, pues se pierde el dinero. Vamos a ver, el ayuntamiento va a intentar hacer lo máximo para, supongo que ir haciendo certificaciones de obras, lo que sea, a ver si al final o, o les dan una prórroga, que todo el mundo espera prórrogas, porque no se hacen las cosas bien, o se, en todo caso, como mal menor, se paga lo que esté hecho hasta ese momento, que no sabemos lo que será, porque claro, todo va tan lento que no sabemos lo que, lo que hay que hacer. En cualquier caso. Mi, todo lo que asuma p y m e s a es garantía de que por lo menos se van a hacer las cosas bien hechas, porque、eh, la suerte de este pueblo ha sido contar con p y m e s a con esa empresa municipal que gestionó modélicamente todo el parque empresarial hasta ahora、uh -huh. y que ha está haciendo posible que San Antón vaya a convertirse en el nuevo Manhattan del e Che. Y, <risa> y, y, y, y por f i l i o Pascual detrás. ¿eh? Y por f i l i o Pascual detrás. Es decir. Que todo lo que caiga en manos de Pimesa、eh, va a salir,、eh, tiene la garantía la, pues, de que salga bien,、okay. pero que no siempre sucede eso, y sobre todo que la oficina técnica municipal está súper atascada con tantos proyectos y tantas actuaciones. ¿no? Así que hace falta, pues bueno, o bien reforzarla、eh, o bien buscar apoyo externo. No lo sé si. A ver si、posible. le confían a p y m e s a、Pimesa、el tema de, de. Ya que has dicho a Ban, que es el tren que va、eh, de、sí. Murcia a Alicante <risa> sí, sí. y que pasa por el apeadero.、Ese、es otro tema. Me ¿no? hace gracia <risa> a mí lo del apeadero de, de Matola, ya se está consagrando como término. No es un apeadero porque la verdad es que el edificio. No sé si habéis ido por allí, yo he tenido que ir un par de veces. Es, es considerable, pero efectivamente se merece el calificativo de apeader, apeadero, porque nos estamos ahora descubriendo, bueno, un poco tarde, claro, el gran error que fue ubicar esa estación en ese sitio, porque、claro. no, no nos está siendo prácticamente útil para nada. Bueno, no, y no, pero, y pero, claro,、eh, ahora pero, mismo, yo he pensado durante estos días en los estudiantes de. De la Universidad de, de Elche,、sí. que vienen de Murcia y vienen de Alicante, porque yo sí que soy usuario del,、sí. del Cercanías. Es que les han quitado cinco servicios、sí. que posiblemente. Porque, claro,、sí. si vienes de Murcia y coges el AMAN, es que paras en Matola. ¿Y qué hace un estudiante ahí en Matola?、Bueno, Autostop, hasta. Una de las, de las ventajas a, del campus es que、oh, tiene allí los autobuses y la estación de tren allí a. Enfrente、claro, a h、claro, o r a s e s u p r i m e n si ahora、claro. se suprimen. Si ahora suprimen servicios de cercanías. Pero, no, no, no, no. Es una locura lo que está pasando final, en lo de las, lo de las claro, cercanías. Claro, al final es、una、que、locura. todo es producto de las decisiones mal tomadas de los,、eh, de los, de los políticos con una visión. Absolutamente fuera de la, de la proyección que se merecen estas actuaciones, y de empresarios y de lobbies de presión, especialmente los de, los de la capital, ensimismados en,、sí、en que todo, en todo ser el ombligo de la provincia. Entonces, claro, ahora resulta que、eh, se está dando cuenta la administración y muchos tal que, que la parada ideal del AVE hubiese sido junto al aeropuerto. Claro. Y crear luego un tranvía o una línea de lanzaderas de no sé qué, tal, a la, tanto a Alicante como hasta aquí, o a Elda, o a Torre Villa. Sí, sí, h a que haber aprovechado las、claro. dos estaciones que ya se tienen, en Alicante y la central, que por、claro. cierto lo de Alicante, aunque tenga la estación en el centro de, de la ciudad, es un desastre. Yo el domingo no, pasado pues, llevé a, a mi hija a la estación, se juntaron dos aves, hubo gente que se subió en una nave que no le correspondía, tuvieron que revisar Todos los asientos que había en el AVE, bajar a los que no les correspondían, porque tenía que salir otro AVE ...veinte minutos después.、Mm -hmm. Bueno, y, y no te digo los alrededores de la estación. c o n el tráfico que eso、claro. supone. O sea, un, un desastre. Eso s sea, í、sí. Que yo creo que se tienen que estar dando cuenta del gran error de hacer、mm, dos estaciones. Pero no se lo darán,、no、se darán porque querían. querían la,、mm. la estación la querían embutida ahí. Junto a la estación de toda la vida. Entonces, claro, al final resulta que, como no planifica, sino en base, igual que las paradas del AVE, cuando se hicieron en su momento las del AVE hasta aquí, que había que pasar por Cuenca, que había que pasar por, por Robledillo de los, los Olmos, porque había que. allí el alcalde era amigo de Bono y cosas de estas.、Sí. Y entonces se, se hizo el trazado ese, que bueno, que no se sabe eso tal. Bueno, en cualquier caso,、mmm, se tomaron decisiones que no. Que no correspondían a la, a la proyección de futuro de, de esa línea de AVE. Entonces ahora se está viendo la variante de Torrellano. Ahora hay que hacer otra, otra vía, que es la que、sí. se tenía que haber hecho entonces, desde, desde la estación, por detrás, por,、eh, eliminando San Gabriel y toda la línea de la costa, hasta llegar al aeropuerto y de allí p u e salir s y tal.、Eh, eso es el, el, el de cercanías, porque el AVE va a seguir con su tal. Claro, hay u n a cercanías modernas que no se sabe que, luego qué van a hacer porque se han puesto ya los a v a n t e s Que, que van por, por la puerta falsa,、pues、digamos, un sitio, d el Uden Elche, para ir a Alicante.、Pues、claro, aquí la gente no va a ir hasta Matola a coger un, un tren para、no. ir a Alicante. Yo, incluso el tren, no, no, no lo Entonces, hago claro, eso. O sea,、pues、eso cogemos、no. el coche. O cogemos、claro. el coche, o me、sí. fastidio, y me no, toque, no, o antes. ¿Qué no, no hay... y alternativa tenemos? Por eso estábamos ayer mismo, eh, claro, eh, criticábamos. ¿Qué, qué, ¿Qué alternativa limpia y segura han dado al coche? El coche hay que eliminarlo, eso lo sabemos, pero ¿qué alternativa tenemos、no. los ilicitanos? No, pues, no tenemos conexiones, m e j o r a d a s en nuestro entorno. El Trump,、oh. Trump Aquí Trump. no quieren oír ni hablar del tram en el equipo de gobierno. ¿Qué? El tram solo se hace expandirse hacia el norte. Efectivamente. El otro día leí que la conexión d e n i a b e n i d o r creo que estaba ya funcionando, acabada, no sé qué. Es todo el aceleratal y de Alicante,、eh, la única, eh, las entidades de Alicante lo único que piensan es que el AV llegue hasta el aeropuerto. Como mucho. Tú fíjate,、eh, es eso que acabas de, ahí, de decir, lo que supondría si ese servicio se, se iniciase en el, en el aeropuerto de Benidor, m porque el aeropuerto se llamará Alicante, Elche, Miguel Hernández, <risa> pero como decía un técnico en turismo, dice, el, el, el, el aeropuerto de Benidor, m Benidorm Torrevieja, a lo mejor, porque、uh -huh. si habéis leído las, los resultados del año. Que acabamos de terminar de 13 millones de pasajeros, por las 4 millones y pico ingleses, que tú me dirás dónde vienen los ingleses, Torrevieja o a Avenidor. Luego siguen los alemanes, ...y d é n de lienzo, etcétera, etcétera. Pues imagínate ese servicio de, del t r a n t r a c a t r a n desde d el s d e e aeropuerto a Avenidor, lo que evitaría de autobuses que están esperando allí a los turistas que llegan de tal... y emisiones de CO2. Aparte, que se ha visto que faltan taxis. No hay autobuses, es decir, los taxis. Este verano ha sido catastrófico. Y, y la Asociación de Taxis del Che, por mucho que se empeñe, pues al final tiene que reconocer que dejó desasistido el Che durante el verano y no, y no pudo dar todo el, el servicio que tenía que dar al aeropuerto.、Eh, entonces, bueno, el ayuntamiento quiere ampliar ahora que son 40 y pico licencias, tal, que a lo mejor en invierno hay demás, no lo sé. Pero que eso no es racional. Entonces, el sistema de. De lanzadera de, de tranvía es que tenía que haber sido prioritario. Desde el momento en que se empezó a trabajar en, la, en Alicante, tenía que haberse previsto la ampliación y luego la, la mejor forma de vertebrar el territorio hasta la Vega Baja y, y por otra parte hasta Torrevieja. Y todo eso, quiero decir que es que el tram, pues, no, es que cada、eh, kilómetro de tram vale dos millones de euros, no sé qué, o cien millones, en fin, las cifras ya se nos escapan. Bueno, pero hay que hacer una inversión. Entonces, así sí que puedes decir: oiga, las cercanías van a pasar a mejor vida. Y vamos a hacer la, el avance este, por desde Murcia, Orihuela, Elche, por el norte hasta Alicante, y por la, el, el tram que cubra todo lo que cubrían las cercanías, y ya está. Es que, pero claro, como eso no se planificó en su momento, en su momento, p u e s claro, las obras tardan décadas en. Realizarse, están por ahí aún los proyectos del, del Ministerio de Transportes por un lado y del Renfe por otro para hacer no sé qué, desdoblar no sé cuánto y tal. Pero n o sé. entonces, claro, estamos en la situación que estamos, un aeropuerto que es el cuarto o el quinto de España con unas conexiones deficientes totalmente, sin línea de metro ni de tram ni de tren. Y, y bueno, con,、eh, a la buena de Dios,、eh, de, que haya autobús, haya táxi o que venga alguien a recogerte. Es decir, Por es eso, son. quizá、eh, son conscientes y esta nueva ley que ha entrado de las bajas emisiones que prohíbe la circulación de coches contaminantes y antiguos en ciudades como Elche, de más de 50.000 habitantes, pues no se vaya a aplicar en este 2023. Veremos para cuándo. Sí, de momento parece ser que solo están pensando qué zona en el che calificada de bajas emisiones, aunque ya ha dicho el ayuntamiento que las medidas no van a ser drásticas. No. No sea que sean d r i c a s Hombre, lo ha dicho, porque estamos a cinco meses de las elecciones, lo dirán después, ¿no? Sí, el que. En fin, veremos qué nos, qué nos depara después. En fin, una movilidad mejorable. Por decirlo de forma no, madre, suave. La movilidad mejorable en Elche es ir andando, a todos los sitios <risa> que se puede ir andando. Pero a Alicante no podemos ir no, andando. No, Alicante Alicante, no, a Alicante no. Me refiero que en Elche. Ni a Elcher... Alicante, ni a Crevillén, ni a nuestro entorno, si es que estamos hablando del entorno. Claro,、cercano. porque, porque, porque eso, en eso no se ha pensado. e n t o n c e s bueno, p、pues、e seguimos c o n el coche, Porque, claro, tú, tú dices, si voy a ir a Alicante y voy en 20 minutos. Aunque luego vaya a parque. Bueno, aunque luego aquí la mentalidad que tenemos cuando vamos a Alicante es buscar aparcamiento en un p a r k i n g Cosa que aquí parece que la gente se resiste a entrar、sí. en un parque. k Entonces,、eh, al final dices 20-25 minutos, ponle media hora a entre a aparcar y tal. Vale, y de esto son 40 minutos más. Luego que te deja no sé dónde, tienes que ir andando, no sé tal, o tienes que coger un taxi, pues、sí. me voy. Hay, hay muchas contradicciones. Fíjate, l ayer cara... a pasé por la carretera de Santa Pola, siguen las obras sí, del ¿no? otro tal, desdoblamiento, cuando una carretera que estaba re remozada, <risa> para ir a 70, hay que ir despacio, pero bueno, <risa> se v va... e Y, y, ¿Y a nadie se le ha ocurrido poner un servicio de tranvía entre El 6 y, y, y Santa Pola? Que en verano tuviese una frecuencia y en invierno, lógicamente, otras. Porque, claro, no vamos a equiparar las estaciones y tal. Aunque、uh -huh. me di cuenta ayer que en Santa Pola hay mucha gente. Claro, claro que la ¿no? hay, claro la, que la hay. Terrazas,、pues、bueno, en las terrazas y invierno, se nota que. En invierno que hay mucho. Qué veraneantes、claro. allí, mal llamado veraneantes porque estamos invernantes. ¿eh? Y nos obligan a coger el coche para ir a Santa Pola, porque lo del autobús ya ni claro, te cuento. Y con doble, con doble carril, más, con más razón para ir a Santa Pola en coche. Claro. Bueno, claro, lo más, tenemos que más, dejar, más, lo ¿sabes? tenemos que dejar porque no hay、Pero、más luego, tiempo. Es que.、Eh, que... No, no, pero q u i e r e decir que se desdobla toda la carretera de Santa Pola magníficamente con no sé cuántas rotondas y aquí y las playas del Che siguen incomunicadas con carreteras tercermundistas como el caso de Arenales o La Marina y tal, con carreteras que, bueno, el caso de Arenales ya clama al cielo, que cada vez que llueva se inunde el acceso. Y、mm. que nadie se preocupe de eso. De ...que Arenales, por si no lo saben muchos oyentes, es playa delche y Santa Pola es otro municipio. Porque, claro, a lo mejor hay gente que Santa Pola piensa que e s una pedanía delche. No, ya hace tiempo que. Que、sabe. no lo es. Entonces parece que hay más preocupación por enviar veraneantes a Santa Pola. ...que Por explotar las, nuestras playas, n o entonces, pues bueno, así están las cosas. Pues así, así las dejamos. Pedro Soriano, Gaspar Maciá, gracias. Volveremos dentro de 15 días. Hasta la, próxima. Hasta la próxima. Y nosotros también nos vamos. Les dejamos ahora con las noticias con Marga García. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.